algunas carnicerías para saber precio, pero sobre todo eh, qué está pasando con el consumo de carne, por lo menos en la ciudad de Santa Rosa. Todo el mundo sabe que hoy juntarse con tres, cuatro amigos y poder hacer un asado no es nada barato, sobre todo pensando en la carne. Quizá este, con otras, otros aderezos que tiene un asado se puede dejar de lado, pero... La carne, la carne vacuna sobre todo, este, nos moviliza y también este, hace que, que las, esas rondas de amigos eh, tengan otro, otro condimento y también podamos hasta reírnos un poco y contar un poco la situación actual y ese tema de los precios no es un tema menor y es un tema que se toca habitualmente en la reunión de amigos. Estamos eh, con Fabio, que es eh, carnicero aquí de la ciudad de Santa Rosa que nos va a contar un poco este, qué está pasando con la venta de la carne mientras miramos lo que tiene en las góndolas y la verdad que está todo muy, muy apetecible. Buen día, Fabio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Eh, contamos, eh, ¿Cuál es la situación? ¿Cuánto ha aumentado la carne? ¿Cuánto cuesta hoy en día un kilo de asado para poder hacerse un asadito el fin de semana? Sí, la verdad es que de principio de año hasta ahora ha aumentado más de un 40%. Eh, y sí, la verdad que cada vez se complica más, eh, el consumo ha bajado notablemente eh, y bueno, hay que, hay que ir buscándole la, la forma porque a mí tampoco me sirve no vender, tengo que buscarle la vuelta de hacer ofertas. Uh -huh. Bueno, ahora incluso estamos implementando un sistema medio nuevo para nosotros uh -huh. como para mover nosotros la mercadería y darle al cliente también la posibilidad de que pueda comprar, que tenga acceso a comprar también algo, algún corte económico. Eh, la modalidad que tenemos nosotros ahora es que, eh, no, no es con el fin de hacer propaganda tampoco, pero si no es la modalidad que empezamos eh, desde ayer, es de tener eh, 6, 7 cortes eh, buenos, de buena calidad, eh, a 199 pesos. Eh, un precio dentro de todo accesible a lo que está hoy el costo de la carne. Sí. Tengo por ahí, hice un convenio con algún frigorífico y bueno, eh, son cortes que no son, no son sobrantes ni nada, sino que por ahí me hacen un poco de descuento, dada la situación también, y, y no es asado, no es matambre, no es lomo, pero son cortes buenos, son es bola de lomo, cuadrada, aguja especial... Aguja Sí, sí, sí, sí, sí. aparte que le permite al cliente también darle variedad en, a la hora de hacer un, una comida, un, eh, o sea, estamos buscando no solo para el beneficio nuestro, sino siempre pensamos también en el cliente, que vemos la situación y vemos que no le alcanza, es la realidad. Me sí, contabas que eso pasó desapercibido, desde el principio de año 40% de aumento, estamos hablando casi 10% por mes, ¿la gente este, te dice algo de eso? Totalmente molesta, sí, sí, la gente totalmente molesta, porque una que no, no, no alcanza, el dinero viste lo que es, eh, llega fin de mes y sumado a, a los gastos fijos de tanto de un hogar cualquiera, o nosotros mismos acá en el comercio, eh, sumado a eso, el precio de la carne, que es algo básico para, para cualquier familia, eh, no, no, la gente tiene un descontento total porque no alcanza Es algo que no, no alcanza eh, Ahora la gente, ¿qué te compra? O sea, cuando viene, en lugar de comprar un kilo de picada, ¿Qué te compra lo que tiene en el bolsillo? Sí, sí, total eh, antes, teníamos, antes teníamos por ahí clientes que nos compraban 4, 5, 6 kilos, 10 kilos de carne eh, Y bueno, se va achicando, se va achicando la, la, la gente cada vez consume menos eh, busca los cortes más económicos y el otro día le comentaba a un colega tuyo y, y bueno, eh, por ahí se, la metodología un poco ahora de la gente es durante la semana, de lunes a miércoles, jueves consumir un poco los cortes más económicos y dejar eh, sobre el fin de semana los cortes un poco más premium por llamarlos o darse un gusto de un asadito, viste o... y ya un asado ya es darse un gusto casi de lujo No, totalmente, sí, un asado ahora está pisando los 300 pesos, eh, así que, como comentabas vos recién, o ¿no? por ahí se juntan varios, o se hace una vaquita o se busca la, la alternativa como para tratar de, de darse un gusto también, que sí. no, no lo veo mal totalmente, para, y más como somos nosotros los argentinos con el tema de la carne y el asado. Sí. ¿Y cuánto puede terminar el kilo de asado de este año, si se puede tener este, un precio más o menos estimado, si hoy está cerca de 300 pesos? Esperemos que se mantenga ahí, eh, la verdad no, no, sabría, no sabría decirte cuánto podría aspirar a, a, a incrementarse, pero esperemos para bien de todos que se mantenga ahí, no solo el asado, sino todas las, las cosas, porque la verdad que lo que vemos todos los días, la inflación es totalmente altísima y, y ya no se puede más, yo creo que ya no se puede más, eh, no sé cómo estamos aguantando, pero ya no se puede más, es la realidad. Muchísimas gracias. Este, contanos, ahí estamos viendo que hay otros cortes, no solamente de carne vacuna, sino también de cerdo, que mucha gente se, se inclina por esa, por esa carne. Sí, también es eh, un poco la alternativa ahora que se está buscando, el cerdo, el pollo, eh, obviamente son costos más baratos, así que también nosotros los tenemos como, como alternativa. Y, y bueno, el costo más, más económico también, que la gente... Si bien cuesta imponerlo porque viste que en la Argentina el pampeano ya eh, la carne es fundamental, la carne vacuna. Pero bueno, de a poquito tenemos que ir cambiando los hábitos, me parece, y ir buscando esto nos lleva forzadamente a buscar otras alternativas más económicas. ¿El gobierno nacional está tratando ahora de implementar este, algún control de precios? ¿Crees que lo puede llegar a, este, a hacer, sobre todo pensando en un año de elecciones y demás? En la medida, yo en mucho de economía no, no, no manejo, pero en la medida que el dólar siga disparándose, como estamos viendo todos los días, eh, por más que le pongan todas las ganas y todas las toda la ganas a mantener la, la inflación, pero no creo que se puedan mantener mucho más los precios. Eh, eso va de la mano, creo, o donde aumenta el combustible, viste que es algo automático. Y después está el que por las dudas aumenta para estar cubierto, porque vamos a ser realistas, más de un comerciante cuando ve una corrida del dólar o, o que siente un ruido de algo, por las dudas ya está aumentando un porcentaje para estar cubierto, pero bueno, es, es lamentable esto. Gracias, Fabio. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno. Escuchábamos a Fabio que es carnicero de la ciudad de Santa Rosa Contando la realidad de lo que hoy este, tiene que ver con la venta Y sobre todo el precio de la carne en la ciudad de Santa Rosa Cerca de 300 pesos el kilo de asado Y desde esta carnicería están implementando eh, un, este, un paliativo Para que la gente pueda eh, comprar algo de carne Y hacer unos 6, 7 cortes más o menos populares Para que la gente pueda acceder a esa carne de buena calidad que este, por ahora no la, puede, no la puede hacer. Según dice este carnicero, si todo esto sigue así, ya no da para más. Sí, eh, se ha convertido en un artículo de lujo la carne, Mauro. Es una vergüenza lo que ha hecho el gobierno. este Es increíble. Eh,